Nosotros eh, facilitamos el tema de acceso, pero ojalá que no nos pidan también rompemuellas después, ¿no? Porque detrás del pavimento rompemuellas, dicen. Pedimos a los hermanos transportistas, mototaxistas, que sepan circular en vías asfaltadas. La verdad, hay mucho peligro hay veces. Y para acompañar a ello yo les he comprometido a todos los dirigentes construir la acera vamos a seguir ampliando pero tiene que haber un compromiso de que este, este estos vecinos que están acá beneficiándose con su tiene por la vía tienen que construir la acera para que nuestros niños nuestros jóvenes caminen por la acera montero está embelleiéndose pero más bonito fuera si todos construimos la acera En el centro de la ciudad, si ustedes se fijan, del primer anillo para adentro, nadie anda por la calle. Todo el mundo anda por la acerita. Y aquí todos andamos por la calle, por la avenida principal. Ese trabajo que estamos haciendo es para que circule el rodado, el transporte, tanto privado como público. Para peatonal tenemos que acomodar los vecinos la acera. No necesitamos aceras de lujo, necesitamos aceritas medianamente construidas a lo que da la economía del, del vecino. No importa, un calafateado sirve, la cosa es que no se embarre nuestros niños. Les pido, compañeros vecinos que están acá, las aceras a la altura del cordón, 15 centímetros más arriba del, del asfalto, ya deben iniciar las aceras. Ya, no estar haciendo más alto, más bajo, porque hay que ponerse en el pecho de nuestros discapacitados, de nuestros abuelitos, de nuestros niños. No siempre todos toda la persona anda en perfectas condiciones. Por ello es importante, compañeros, construir aceras. Ese es el compromiso que hemos hecho, ¿no? Si se comprometen a hacer aceras, a estas zonas vamos a seguir ampliando pavimento queremos dar condiciones, así también quisiéramos comprometernos comprar más plantas y ornamentar nosotros ornamentamos, ustedes hacen su acera, le apoyamos también en envejecer su, su acera su barrio compañeros entonces eh, trabajemos todos, entre todos podemos hacer más bello en nuestra ciudad de Montero